ゾーン s 69。やった、せんとく。 Nothing to stop it, I won't be missing you anymore missing you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 bienvenido s a、ah, todo el mundo bienvenidos y bienvenidas en cabina en cabina raúl fernández Tenía ya muchas ganas de estar por aquí pinchando este mazo si ya estoy por aquí es ¿eh? si、sí, s í bueno esta semana estamos preguntando qué prefieres para salir de fiesta si viernes o sábado entre los que participáis en facebook y t w n t 0 sortearemos una cuenta de spotify premium ¿eh? esta semana estará por aquí con nosotros en la zona Quién, quién, pues r o m i Low. r o m i Low estará por aquí en la zona. Nos contará, bueno, pues muchas cosas sobre ese disco que pinchamos mucho aquí en la zona y que nos está gustando, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, y no es por hacer pelotear a r o m i pero a mí me gusta mucho este disco y hablaremos con ella en tan solo unos minutitos, pero antes. También tienen que pasar temas como este. ¡Mira, mira! Me gusta mucho este tema, ¿eh? Sí. La h o r a es que me, me da muy buen ritmo en el fin de semana. Y este es un Mashup que llevo mucho tiempo queriendo poner y hoy, por fin, lo voy a poner. Arrancamos. ¿Te vienes? La zona, la zona se mueve contigo. Zona 6 9 La música se mueve. Fíjate, el fin de semana pasado me pidieron mucho este tema. Es lo más nuevo de Jennifer López junto a Pitbull. Es todo un l l e n a pistas, todo un exitazo. Y ya está sonando muy fuerte aquí en la zona. Queremos ponértelo y queremos que lo bailes. Jennifer López y Pitbull. Esto se llama o n the Floor. Esto es verídico, ¿eh? he abierto el t w e n t y y he dicho: ¡Wow! ¡Cuántas cosas nuevas, no? Estoy un poco perdido. Y sí, sí, estoy. Tengo que leer aquí m o g o l l ó n de cosas y todavía no sé por dónde empezar. Voy a empezar diciéndote que este tema me gusta mucho: es On the Floor. Jennifer l ó p e z John Lowe, ha vuelto junto a Pitbull con este tema z o que gusta mucho y está pegando muy fuerte. Nos vamos al 20, por ejemplo, para empezar. Vale, vamos a pegar un saludote muy rápido a toda esa gente que nos ha dejado su saludo o su petición de amistad. Me puedes agregar, te lo recuerdo, a Raúl Fernández. Raúl Fernández en t w es n t e un logo en blanco. Vale, en un fondo blanco pone Raúl Fernández un logo. Vale, ahí me buscas en León. Vale, me buscas Raúl Fernández o también en Facebook. En un ratito te digo cómo agregarme en Facebook. En t 20 nos ha agregado mucha gente. Por ejemplo, Fernando Ortiz de Badajoz.、Raúl Del mundo de Madrid, Yaiza、eh, Camayo de A Coruña, Elena López、eh, Busque Blanco, por ejemplo, DJ Sergio b r i s de Manzanilla y Huelva, Álvaro Toma、eh, Mambo Edition de Salamanca, Tania o r d ó ñ e z de León, Ana la Gitana de Murcia y Álvaro Santa María de donde de Santibáñez de Tera en Zamora. Fíjate, mucha gente nos tiene por ahí agregados en ese. One, two, Eso, en esa de 20, en esos 20 diferentes que hay, ¿vale? Pero todo el mundo queremos que se vaya a la página oficial de Twenty, de Zona 69. Tienes que entrar en Twenty páginas y buscar Zona 69, todo junto, ¿ok? Somos más de 6.000 amigos en esa página en Twenty Gracias a todos los que nos ayudasteis a llegar a los 6.000, ¿eh? Muchas gracias a todos, de verdad. d Cositas que comentaros es que estamos regalando, ¿vale? Un Spotify Premium, una cuenta de Spotify Premium, que todavía no sabes qué es Spotify. Bueno, pues entra en www.spotify.com y después de entrar ahí, seguro que、eh, dirás: Yo quiero uno,、eh, s、sí. e ¿Vale?、Eh, cuéntame Spotify Premium para poder escuchar toda la música que quieras sin、eh, publicidad, sin banners, sin、eh, limitaciones de ningún tipo. Toda la música que quieras gratis durante un mes. ¿Qué tienes que hacer? r Es muy fácil, simplemente tienes que ir participando、eh, en los eventos, en los p a r t i c i p a n que vamos a ir c o r o a n d o en las páginas de Twenty y Facebook de Zona 69.、Eh. Es muy fácil, nos dejas tu comentario, nos respondes y ya entras en ese sorteo de una cuenta de Spotify Premium, ¿vale? Es muy fácil. Tiene que ser, eso sí, en las,、eh, en las cuentas oficiales, en las páginas oficiales de Facebook y de Twenty. En Facebook, ya te digo, puedes entrar directamente escribiendo facebook.com barra zona 69 radio show. Facebook.com barra zona 69 radio show. Ahí estamos, ¿eh? Por supuesto, nos puedes agregar siempre que quieras. Y vamos a ir colgando todas、eh, esas preguntitas. n a d preguntas fáciles, ¿eh? Preguntas fáciles siempre. Y simplemente con participar entras en ese concurso. La semana que viene regalaremos esa primera cuenta de Spotify, ¿ok? Así que todavía estás a tiempo para participar con nosotros y、eh, poder llevarte un Spotify Premium. Cuantas más semanas participes, más oportunidades tienes de ganar un Spotify Premium, ¿eh? También te lo digo. La pregunta que esta semana estamos lanzando es muy f a c i l i t a Ya te dije g o te d i al principio del programa que está creando ahí un poco de polémica, e h pero es una pregunta muy fácil. Para salir de fiesta, ¿qué prefieres? ¿Viernes o sábados? Cuéntanos por qué. ¿Viernes o sábados? Para salir de fiesta, de marcha, de marchuqui, con tus colegas, con tu chica. Cuéntanos. O con tu chico. Cuéntanos. Viernes o sábados, que es lo que prefieres, y puedes llevarte un Spotify Premium, por supuesto, aquí en Zona 69. Bueno, y ahora seguimos escuchando mucha más música. ¿Qué llega? ¿Qué llega? Pues mira, llega, ahora llega un tema que a mí me gusta mucho: Zona 69. Ya está centro. Sábado 9 de abril, Puebla de Alcocer, en las entrañas de la Siberia Estreviña nace Rural Parade, Taiwan Way Festival, By One Way Festival. Eric e Sneo, Tecnasia, Pepo, Iñaki Villasante, Junior London, Raúl Pacheco, Mario Brown, Carlos Chaparro, l o r e n a Moreno, Nano Gutiérrez y más de 20 artistas en dos escenarios. 150 0 0 0 vatios de sonido, 10 0 0 0 de iluminación, laser show, pirotecnia, show erótico, gogos y muchos regalos para todos. Recuerda, 9 de abril en la plaza de toros de Puebla de Alcocer, Rural Paradise by Oneway Festival, un festival jamás antes realizado. La zona 6-9, la zona. どれ、うえ、どれ、うえ、どれ、うえ、ういうえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、う そう みんなで言うと、ありがと la noche acaba de empezar. 何で <que> よそろぎゅうきゅう No、una colaboración menestilamente、no、maestra. Entra en la zona domingos de 4:30 a, a 6 en Global House.es. Y a cualquier hora donde estés en el mundo, desde zona 69.net, acaba de llegar al mercado y está literalmente arrasando en la música. Ella es Romy Lowe y está hoy en la zona presentándonos su disco Flapper, Pub, Flapper Girl. Romy Lowe, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno,、eh, tienes mucha energía, ¿eh, Romín? Pues sí, la verdad que sí, q e tengo energía para la y vender. t o h a que decirlo. Hombre, por Dios.、Sí. Bueno, el l i t e r Miss Flapper es el primer single de Romy Lowe. Es un tema con mucho, mucho ritmo que nos produce un subidón en plena pista de baile. ¿eh? Cuéntanos, ¿qué nos ofreces con tu música? ¿Cómo te presentarías tú aquí en la zona? Bueno,、eh, la verdad es que la idea principal pues, pues es hacer mover a la gente, que la gente disfrute, se divierta, baile. Y, y bueno y aportar un poquito de alegría y, y felicidad estos tiempos tan difíciles no、uh -huh. bueno esto de flapper Girl,、eh, a qué viene qué es esto de flapper e l movimiento flapper cuéntanos un poco pues mira、eh, la verdad es que flapper、eh, o sea, nos basamos tanto en el término porque era el título de nuestro primer single que、uh -huh. era l i t t l e mi s s flapper vale y lo que es la p p e r se refiere a las mujeres de los años 20 del siglo pasado Pues un poquito las que consiguieron ser la mujer que somos hoy en día, las que reclamaron pues, el derecho al voto,、eh, abolieron los corsés, consiguieron cositas tan, tan simples, n o como poder, por ejemplo, pues, beber en público,、eh, tener una pareja y poder、eh, pues, darte un beso en público, no sé. Un poquito, pues eso es una flapper.、Uh -huh. Hoy en día habría, habría cosas todavía que, que mejorar, ¿no? Por ahí. ¿Cómo? No te entiendo. Es cierto que, que hemos.、Eh, lo de los corches, lo que decías tú, de, de besarse en público. Pero hoy en día hemos mejorado mucho, pero aún habría cosas que mejorar. Vale. Por supuesto, por so, supuesto, todavía todo... nos queda un largo camino.、Uh -huh. Estamos consiguiendo ya casi, casi, casi ya tener una, una, un nivel igualitario, pero nos queda un poquito todavía por delante, un poquito. Pero vaya, sobre todo poco yo veo. Yo... Bueno, el, el vídeo del primer single, Little Miss Flapper, es, es una apuesta muy importante. Hay una producción muy potente ahí, ¿no? Pues sí, la verdad es que ya desde el primer momento quisimos apostar、eh, por un proyecto bastante potente y bueno, pues、eh, la verdad es que al final yo creo que ha merecido la pena y hemos、eh, trabajado muchísimo,、eh, bueno, imagínate, no hemos parado y seguimos de ¿eh, todavía. Y, y sí, sí, y la verdad es que yo soy de las que pienso que de lo que se siembra se recoge, así que hay que sembrar muchísimo, muchísimo, cada día. Bueno,、eh, este es un producto español, un disco español, pero con un toque muy internacional. La producción la, la encargaron los hermanos TEN.、Eh, ¿Cómo ha sido la grabación de este disco? Pues mira,、eh, la verdad es que、um, cuando empezamos con todo el proyecto,、eh, Tony k r e s que bueno, ha sido como mi productor, como no, ha sido mi productor artístico, ¿Sí? decidimos、eh, hacer un álbum bastante, bastante con salida internacional. Para ello,、eh, pues la verdad es que hemos escogido temas de compositores de alrededor del mundo bastante potentes.、Eh, ha sido una. Una labor muy difícil porque nos llegaban temazos y, y bueno, y al final p、pues, u escoger e s los que c o n s i d e r a m o s nosotros pues no era fácil, era, era complicado. Bueno,、eh, la verdad es que, como ya desde el principio apostamos bastante por un proyecto,、eh, la verdad es que el escoger los temas para el álbum pues también ha sido una labor bastante importante.、Eh, nos fuimos alrededor del mundo buscando compositores,、eh, buscando super temas. Y bueno, los comprimimos en un álbum que es Flapper Girl, que son dos temas potentes y mega internacionales. Bueno,、eh, detrás de r a m i Lowe hay una estética muy cuidada, una imagen muy comercial, vestuario, diseño. Hoy en día, para triunfar, es necesario algo más que la música, ¿no? Hoy, pero、eh, bueno, sí, hoy es necesario, pero yo creo que lo ha sido siempre. La verdad es que si te lo pasas a pensar un artista, siempre ha ido acompañado de una estética, de una imagen, de, ¿no? de, de varias cosas que, que, bueno, que hacen un producto que no solo es la música, que evidentemente es lo más importante, pero también lo es pues, todo lo que conlleva, todo lo que lo envuelve y todo lo que vende. vaya. Bueno, hay una canción dentro de Flapper Girl que se llama Take the Money and Run.、Eh, para mí, esta es una de las canciones más importantes, más fuertes del disco. Pero, ¿cuál sería tu canción más,、mm, más favorita, personalmente? A ver, Take the Money and Run es un temazo que además、eh, ha compuesto mi querido Chucky Ten, que es, es mi productor musical. Y bueno, la verdad que es un tema bastante potente, con muchísimo ritmo, está muy bien. Y si te digo la verdad es que tampoco me decanto por uno en concreto. Piensa que han sido 12 temas hechos con muchísimo cariño, con muchísima energía y cada uno por sí solo tiene, tiene algo, tiene algo para mí muy especial. No hay uno que, que te pueda decir todos, todos. Bueno, ¿qué significa para Rami Lau Internet, el 2.0? Pues bastante importante. Es, eh, la verdad, que yo creo que es la publicidad y la promoción del futuro.、Eh, la televisión convencional p u e sigue s teniendo muchísima fuerza, pero, pero el 2.0、pues, la ventaja que tiene también es que te ayuda, porque la gente demanda y tú tienes más bases para poder guiarte ¿no? en lo que la gente pide y lo que la gente busca. La verdad es que para un artista es, es bastante importante y de mucha ayuda. Bueno,、eh, los 40 principales han apostado por Romy Lowe en su gira. Vas a estar de gira con ellos con los 40. ¿Qué significa para ti que una emisora grande apueste por, por tu proyecto? Hombre, pues es muy importante. La verdad que es、eh, uno de los pasos clave que yo creo que todos los artistas, a lo que todos los artistas queremos llegar. La verdad es que con 40, pues ya desde el verano pasado empezamos a hacer actuaciones en, en sus giras、eh, por toda España. Y, y bueno, y este año pues esperamos continuar, porque la verdad que es una emisora, yo creo que a nivel nacional, de las más potentes que hay. Hay algún. ¿Hay algún festival, algún concierto, algún sitio donde te hubiera gustado tocar? De decir, mira, ahí tenía que haber estado yo. Pues la verdad es que todavía no me lo he planteado, fíjate.、Eh, Esto es una expectativa demasiado, demasiado grande, ¿no? Para p l a n t e a r t e l a tan al principio.、Eh, la verdad es que cada concierto lo disfruto como si fuera el más grande. Ahora mismo es, es, hay que saborearlo todo. ¿Eres una chica, eres de las chicas que, que piensan las cosas bien antes de hacerlas? ¿O eres de las que se lanzan a la pista y van a por lo que quieren? Pues tengo un poquito de cada cosa. Depende de la situación, depende de para qué.、Eh, soy, puedo ser la mujer más espontánea del mundo. Pero, por ejemplo, luego en temas que requieren pues, una, una disciplina, también soy súper disciplinada y, y me pienso mucho las cosas y las elaboro muchísimo. Un poquito de cada cosa, te diría. Romy,、eh, hay una cosa aquí en Zona 69 que hacemos: s que e es que cada artista que pasa por la zona nos deja una pregunta para el siguiente artista. Entonces, anteriormente pasó por aquí Lara y nos dejó una pregunta que te ha tocado a ti. Te la pongo. Claro. ¿Cuál ha sido la peor pregunta que te han hecho en una entrevista? La peor pregunta que me han hecho en una entrevista. Bueno, hace un par de semanas un, un fan me preguntó si me quería, quería casar con él. e s o fue muy bueno. Y yo, a ver, evidentemente le dije: primero vamos a conocernos, al menos, ¿no? Porque claro. claro. <risa> Romilow.com. ¿Qué podemos encontrar en esta página web? ¿Qué tienes por ahí? Bueno, pues un poquito todo, toda la información que, que os puedo ofrecer, un poquito más fotos, vídeos,、eh, está el videoclip, está enumerado el, el, digamos lo que es el álbum,、eh, los enlaces, a redes sociales, un poquito de información, un poquito de r a m i l o para todo el mundo.、Mm, hay de todo, hay fotos, hay vídeos, bueno, está muy,、eh, está muy chula la página web, tiene un diseño que, que pega mucho contigo, está muy cuidada. Muchas ¿eh? pues、Gracias Raúl. Te、agradeces bueno, de nada, hombre. Bueno, Romy, nos vamos despidiendo, pero antes、eh, déjanos por aquí un saludito para la gente que escucha Zona 69. Pues, h o l a soy Romy Lowe y mando un b e s a z o enorme para todos los amigos de Zona 69. Pues muchas gracias por haber estado por aquí, por la zona, Romy. Y seguiremos pinchando tu primer single. Y cuando salga el segundo, pues el segundo single. Estupendo, pues muchas gracias a vosotros y besazos enormes. A ti, mucha suerte con este proyecto. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego. La zona 6-9. 6-9. 6-9. Primero, primero, lo escuchas a q u í I got an excuse. Might be holding your hand, but I'm holding it loose. Go to talk, then we choke, it's like our necks in the noose. Avoid the obvious, we should be facing the truth. Start to think it could be f i z l i n g around. Kind o s h o p p i t cause I never really had any. love kick starts again. It starts again.、And、the love kick starts again. It starts again. It's the same old you, the same old me. You、get bored and I get cold feet. Get high, get wandering eyes. Forget I've never ever had it so sweet. I realize what I've got when I'm out of town. Cause deep down you're my girl in the golden crown. My princess, so I don't wanna let you down. No, I don't wanna let you n o o n down, down, down, down, down, down. You want me to come over? I got an excuse. Might be holding your hand, but I'm holding it loose.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 d o n t s a y i t g s e r v e d La zona. Ja, ja, Así suena la, la zona. zona.